Que Junto a mi cunita Te bendijo Mi viejita Y con el llanto De su amor Siempre así Corazón, corazón.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 Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en... Y a todos Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Qué programón? Como le gusta cuando lo decimos a Marcela. Así es. ¿Y qué equipo que tiene Tejiendo Redes? Rita Faure en los estudios de la radiográfica. César Esquivel en la asistencia de producción eduardo ragio en la musicalización quien habló recién adriana mari y quien les habla daniel mojica tenemos un montón de saludos tenemos un montón de saludos pero antes quería contarles que hoy tenemos un programa a pura educación en tiempos singulares y en clave de infancias marcela alejandra haddad y Florencia Sisi, van a estar engalanando el programa de hoy. A 100 años de la radio vamos a darle voz a la Asociación Civil Infancias Libres con este tema tan importante que es las infancias trans. Así que vamos a empezar con los saludos. Así es. Dora Gallardo y Miguel Gallardo de Santa Rita. Marcela Alejandra Dad y Carlos desde Neuquén. Eduardo de Villa Martelli. También nos saluda Gloria del Bolsón. Luis Cristaldo de Villa del Parque. Mónica desde Pehuajó. Ariel desde Paternal. ¿Qué más saludos tenemos, Dani, desde aquí? Liliana y Pablo de La Boca. Silvia y Agustín de Florida. Emilce y Martín de Lanús. Juan Pepe Rojo de Los Perales, no nos olvidemos de Hilda Brom, la mamá de Vicente que acaba de mandar un mensajito, Guillermo de Barracas, Mabel de Lomas del Mirador. Mm, Mabelita, qué bueno, Guillermo de Barracas que siempre nos está ayudando también con la producción, Viviana Haddad desde Roca, Río Negro. Ay, ah, este programa está todo por el sur del sur, ¿eh? Así es como dice la publicidad de la radio Como dice la publicidad de la radio Que dice además una cosa preciosa Marcela Están mandando muchos corazones y muchos saludos allá desde el sur Quería decirles, eh, a 100 años de la radio esta, Este tema tan importante, eh, incluido por supuesto desde hace, Desde toda la vida, pero ahora le podemos dar voz A las infancias libres Buenos días a todos, gran equipo, gran tema de musicalización Y como dice la radiográfica, ponete barbijo, pero en las orejas Apagar la televisión y escuchar radiográfica Y bueno, como estábamos diciéndoles a través del tema de Rosana Llegaremos a tiempo, hemos llegado a tiempo para incluir temas eh, muy importantes en nuestra convivencia y vamos a empezar a escuchar en clave, en clave de infancia y en especial en tiempos singulares a la licenciada Florencia Sisi que va a poner en contexto este tema. Escuchamos el primer audio de Florencia. Muy buenos días, buenos días en esta mañana de sábado. Este día voy a, voy a hablar, voy a tratar un tema... Un tema que cada día va tomando más, más fuerza, más peso, más lucha. Y hablo de, de la niñez trans, de las infancias trans que existen, que, que no hay que mirar para otro lado, sino abrazarlas. Estoy hablando de, de lo importante que es en, en nuestras infancias el derecho a la identidad. A la identidad de género autopercibida a la identidad de género que se inscribe y renace con ese derecho a ser feliz, a ser protagonistas de una construcción individual y personal de identidad, de, de ser como sienten y como quieren, en absoluta libertad y desde su niñez. llevamos por dentro si te quitan la y te cambian de cuento. Qué importante esto de la identidad autopercibida de género, ¿no, Daniel? Que avance, que ha sido eh, un tema que siempre nos ha recorrido, pero que no les hemos dado voz. Así es, un tema muy, muy importante. Eh, ahí Viviana, a desde Roca, Río Negro, dice que está escuchando a tiempo. Creo que es un tema muy importante y que aquí se visibilizó en el año 2013 con el caso... Luana que ya vamos a, a ponerlo en contexto y Marcela nos decía la escucha a tiempo, claro, llegaremos a tiempo con la escucha a tiempo ahí está escribiendo o, otro mensajito, pero mientras lo hace seguimos con el siguiente audio Rita, ¿te parece? y en relación a esto, me gustaría también poder relatar como el 9 de mayo del 2012 marcó un momento histórico para las personas travestis trans e intersex en el país, así como también para la sociedad y la democracia. Por primera vez en la historia, el Congreso Nacional y el Estado Argentino reconocían y garantizaban el derecho a la identidad de género autopercibida, convirtiéndose en ley de vanguardia a nivel mundial. Una ley que, por supuesto, vino a reparar años de injusticias y a devolver dignidad a una población que fue arrebatada de sus derechos y su ciudadanía sin violencia permanente y que resistió en pos de la lucha por la transformación sociocultural Si robaran el mapa El país de los sueños siempre queda el camino que... Más de la que es Eh, es una genia Bueno, porque tengo que ser cortita Pero nos está diciendo Siempre existió un tema que siempre ha existido Que estaba invisibilizado Como les decíamos nosotros Y que negar su existencia es negar la vida Digo que es una genia Porque es sintética Y me está tirando ideas desde allá Desde Chipoletti. Seguimos con el otro audio, Rita Esta ley se, se estableció una mirada integral, abordando la temática de una manera integradora y despatologizante, reconociendo sobre todo derechos desde niños, niñas y adolescentes. Y todo ello me lleva a pensar en, en unos párrafos que escribe en el libro Niñez Trans, Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, quien fue la primera niña que por primera vez en el mundo tuvo un reconocimiento estatal de la identidad de género sin la mediación de un proceso judicial. El pensamiento social binario atentó contra sus derechos dice Marcela, y yo pensaba en algunas escenas que recuerdo de, de la escuela eh, que en algún tiempo eran así como normales que un chico jugara eh, a ser una mamá y se disfrazara. Después fue algo que se cuestionó mucho en relación a eso, a ese juego simbólico hacen todos los chicos donde existe la posibilidad de jugarse a ser otros y, y con el tiempo ese jugarse a ser otros le permite elegir qué, qué otro quiere ser, ¿no? Así es. O sea, yo vengo también de una generación que fue educada de los nenes con los nenes, las nenas con las nenas y que los nenes tenían que usar el color celeste y jugar a cosas de varones ...y las nenas tenían que jugar a cosas de nenas... ...y usaban el colorcito rosa... ...y así se diferenciaban... ...en los juguetes, en la vestimenta... ...en las amistades... ...y, y no, no estaba bien visto... ...entre los chicos de mi edad... ...yo nací en el 53... ...que un, un varón... ...jugara con una nena... ...sí, por suerte eso... Eh, ...estamos pasando por un... ...proceso de deconstrucción... Dice Marcela, el deseo del adulto sobre el de las infancias eh, está poniéndose en cuestión. Estamos, más dan, estamos dando tiempo para mirar, estamos dando tiempo para ver. El otro día escuchaba una conferencia de Chiqui González, que ustedes la conocen, en Santa Fe, eh, que decía que, bueno, tenemos que darle más tiempo a las voces de los chicos y tenemos que escuchar más sus juegos. Eh, el derecho a elegir qué quiero ser... Hoy hemos querido en los 100 años de la radio dedicarle este este programa en homenaje y en recuerdo a los 100 años y a tantos años que hace que está tejiendo redes a un tema que viene teniendo presencia en los medios y que tenemos que seguir dándole voz. Así que tenemos un programa muy muy rico. Ya son ocho y catorce.